Primero de todo, My Morning Jacket, bienvenidos a Skena Rock Festival. ¿Qué os parece el cartel? ¿Lo habéis visto? Gracias. Eh, pero no, no hemos visto apenas nada. Hemos hecho la prueba de sonido y poco más. Pero ya tocamos aquí en el año 2006. El recuerdo es muy bueno. Esperamos que esta vez sea aún mejor. Ya, ya. Sí, y tenemos además un par de amigos aquí, gente como en Ward, North Mississippi All-Stars. and uh, north mississippi all stars are here so it's kind of a nice little reunion to see those guys skinner. Skinner. I, i've actually never seen el liner el skinner los que nunca he visto <laughs> he tenido que venir hasta españa para That's poder verlos cool. en directo es vuestro primer concierto de la gira europea ¿no <laughs> off, yeah, the, uh, European sí eh uh, comenzamos aquí Where are we going? Después nos vamos al norte. Nos vamos tan lejos como Noruega y Suecia, así que nos vamos desde, desde España hasta Suecia, nos vamos lejos. Un montón de festivales en en Europa. Y además se eh, ponéis en marcha las eh, Spontaneous Curation series, ¿no? series. Sí, hoy es la primera vez que estrenamos las Septeneus Curation Series. Por medio de ellas vamos a darle a los fans la oportunidad de escoger las canciones del concierto. Especialmente para abrir. Es una manera de hacernos tocar diferentes canciones, variar el orden del repertorio. Nuestros seguidores tomarán el control. Vuestros fans son le parece es que muy activos en en internet. Les dais de, un montón de noticias, concursos, eh, les pedís opinión. Es importante la red para vosotros. Pues creo que puede ser un arma de doble filo, pero le buscamos el lado bueno. La distancia entre el grupo y la gente es menor, ya no hay un muro y es una manera de propiciar. Es una herramienta hermosa para hacer lo que estás diciendo, para crear... pues que ellos puedan escoger canciones, por ejemplo, conseguir material firmado, etc. Pensamos que poder podemos sacarle un uso positivo a internet. ¿Estimáis que sois tan conocidos en Europa como en Estados Unidos? Pues creo que aún somos más grandes en Estados Unidos. Aquí estamos avanzando, parece que cada vez que venimos nos conoce más y más gente, pero no. Sucede en países diferentes, no sé. Yo creo que la popularidad está ligada a cuánto giremos. Y la verdad es que necesitamos girar más por Europa. Tampoco tenemos singles que suenen mucho en la radio, nuestras canciones son demasiado largas, pero estamos en ello, va bien. We're starting to feel the effects of it. It's it's really nice. Nunca he estado en, en Bonnaroo. ¿Qué diferencia hay entre ese festival tan importante para vosotros y, y festivales como como este, como en la escena? ¿Dónde está la no, dónde estaría la gran diferencia? I'll tell you what there's a great There's a great difference between Bonaroo and why I like the Askena festival. Me gusta que me guste, guste Bonaroo y, y el Askena. Aquí en en el Askena hay dos escenarios. Bueno, hay hay tres este año. El asunto es que cuando vinimos la otra vez había dos. Y todo el mundo podía ver todos los conciertos ya que estos no se solapaban. Además todo el mundo pues cuando acaba un concierto y va luego a ver el otro. En cambio en Bonaroo cuántos escenarios hay? Hay 15. Es una enorme explanada. Es algo enorme, es, es mágico. Pero nosotros realmente lo que nos gusta es este tipo de festival, es más, más íntimo. Sí, lo que hace especial a, a Bonnaroo es que hay 90.000 personas acampadas, todas ellas están de camping. La gente en hoteles sí, pero es algo limitado. Así que tienes que ir allí a vivir la experiencia íntegra, siendo consciente de que no vas a tener tus comodidades habituales, de que vas a estar sucio y no vas a poder ducharte y todo esto. Pero la gente se mentaliza y se mete ya saco en ello para disfrutar a tope del fin de semana. El espíritu es muy importante allí. La gente lo deja todo por estar allí. Y el espíritu pues es es muy fuerte. Cuz they give, you know. Instead of going back to your bed and your home. ¿Iréis vosotros a acamparéis por algún artista, por un festival? <risa> pues no, la verdad es que no. Mi mujer fue a Bonaroo la semana pasada y le dio el ramalazo de decir que acamparía como lo hacen los demás, pero honestamente no lo haría. We're just being honest. Y estás de gira con Band of Horses. El año pasado estuvieron aquí. ¿Qué me decís de ellos? ¿Por qué vais de gira con ellos? ¿Por qué esta banda? I mean, we just really Well, I've been I've been trying to buddies with those guys. Nos conocí cuando tocaron con nosotros. Eh, dijeron que querían tocar con nosotros. Nosotros estábamos buscando bandas para telonearnos en el Madison Square Garden el pasado diciembre. And we had them open up and fueron ellos los que abrieron para nosotros lo cual fue perfecto on the same lines and and we got along with them really well Somos fans, ellos son fans, vamos en la misma dirección, nos llevamos bien y nuestras músicas casan muy bien, son grandes tipos además. Y honestamente, casi que ellos nos hacen un favor a nosotros eh, al abrir nuestros conciertos. Band of Horses podría encabezar una gira del tamaño de la nuestra. Estamos muy felices y agradecidos de que lo hagan, porque son buenas personas y hacen buena música. ¿Qué os parece que Jim James el lanzamiento en solitario retrasará esos vuestros planes, vuestro próximo álbum? <risa> bueno, eh esto es algo en lo que lleva trabajando mucho tiempo. Realmente la banda es lo que está retrasando la carrera en solitario de Jim James. Tenemos que entender que a menudo va a lanzar disco en solitario como mucho estar además un pues un mes de gira y ya podemos grabar un nuevo álbum. Y si no, pues eh, pasaremos más tiempo en casa. Es saludable estar en un ambiente en el que puedes hacer diferentes cosas, trabajar con otra gente, grabar en solitario, es bueno dar rienda suelta a lo que uno lleva dentro, es bueno para todos. And we're still going to do our thing and it's it's great, you know. It's it's good for everybody. ¿Y cuándo el nuevo disco de My Morning Jacket entonces? Después de Circuital. When will that be out? Cuando saldrá, pues no tengo ni idea. Con suerte no demasiado tarde. Sí, quizá empecemos a grabar en primavera del año que viene, probablemente en abril o mayo. Y y volveréis a salir en American Dad eh, o en alguna otra serie? Sí, si volveremos a salir. Sí, si volveríamos. ¿Te gustó? Yeah. I love it. Yeah, we're actually friends with the the guys. You get out of here. Jim James, ¿vete de aquí? ¿Qué haces aquí? Ya has tenido tu tiempo. I'm Beau Coster from my morning jacket. I'm Patrick Callahan from my morning jacket. You're listening and watching BFM. BFM. I got a moment to